bienvenidas un día más a De Raíz, este espacio de radiocrítica y disfrutona. Y hoy por fin no tenemos que saludarnos entre nosotras porque estamos juntas, haciendo una cosa que nos mola un montón, radio. Es una alegría llegar a este momento de la presentación del programa habiendo compartido antes risa nervios y señales radiofónicas. Por fin De Raíz empieza ya a parecerse a lo que nos gusta que sea, un espacio hecho entre muchas compartiendo micro Y hoy ya somos dos en este estudio. Esperamos recuperar pronto nuestras dinámicas que tanto nos gustan y que a tanta gente han hecho pasar por estos micros. Y bueno, ahora que estamos ya con esto que le llaman la desescalada, nos siguen surgiendo un montón de inquietudes. Las que sigáis el programa ya sabréis que desde que empezó el estado de alarma y el confinamiento hemos cambiado nuestra programación habitual con las secciones y hemos dedicado los programas a tratar temas relacionados con la situación que estamos viviendo. Así que hoy seguimos recogiendo reflexiones que nos han abordado estos días y esta vez vamos a hablar sobre los espacios públicos. Cuando empecé esta desescalada, en las redes sociales y los medios de masa imágenes de gente apiñada en aceras y paseos de las ciudades. Y esto nos ha hecho re reflexionar y pensar sobre los modelos de ciudad que habitamos. Así que, como hacemos siempre que algo nos remueve, hemos buscado a alguien que lo tiene bastante trabajado para que nos lo cuente. Así que hoy vamos a entrevistar a Blanca, del colectivo PUNCIX, un proyecto de urbanismo feminista para la vida cotidiana, como ellas mismas lo definen. Esta entrevista también se encuadra en la serie que esta temporada estamos dedicando a proyectos de autoempleo feminista. Otra cosa que nos ha chirriado mucho ha sido la preocupación por engordar que desde casi el principio del confinamiento le ha preocupado a mucha gente. Aquí no le ha llegado en estos días un meme con chiste gordofóbico y la presencia que ha tenido en medios de comunicación, en grupos de WhatsApp, en conversaciones o incluso aquí en la radio libre, Así que hemos llamado a Amada Piñero, cofundadora de la plataforma Estos gordofobias y autora de varios libros sobre esta temática. También vamos a tener hoy en el programa a nuestra querida Olga que, va, que viene con más recomendaciones de libros. Y como siempre, las recomendaciones de música vienen de Noé, del proyecto Core3. Bueno, como os comentábamos en la presentación, hoy vamos a hablar sobre urbanismo feminista. Vamos a entrevistar para ello a Blanca, del colectivo Puntsis, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Y bueno, es un proyecto que conocimos a través de noé nuestra colaboradora musical, y que nos entusiasmó un montón cuando empezamos a leer de, del tema. Y entonces, bueno, hemos querido profundizar y para eso hemos contactado eso con Blanca. Como decíamos, bienvenida Blanca. Hola, muchas gracias por invitarme, invitarnos Buenas, Blanca. Buenas, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio. Bueno, pues... Pues bueno, como, como muchas otras cuestiones, el diseño y la planificación de nuestras ciudades se ha realizado desde una perspectiva capitalista y patriarcal, ¿no? El urbanismo ha creado territorios y espacios dedicados al consumo y a la producción donde la vida y los cuidados casi no tienen espacio y donde las necesidades de las mujeres no han sido muy contempladas. Os hemos escuchado decir que en alguna entrevista que el urbanismo no es neutro, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué esconde el concepto de urbanismo feminista y por qué era necesario. Eh, bueno, nada, primero aclarar que nosotras, es, es verdad que llevamos desde 2005, desde Colectivo PUNSID -sí, desarrollando Eh, tanto conceptos a nivel de teórico como herramientas metodológicas, pero que nosotras, bueno, que el urbanismo con perspectiva de género y el urbanismo feminista es un ámbito de conocimiento con una larga trayectoria que viene desarrollándose desde los años 70, primero desde el ámbito anglosajón y después después desde otros contextos, y primero desde la geografía y después también desde otras disciplinas, Y bueno, las geógrafas feministas cuando empezaron a desarrollar este tema, lo que empezaron a plantearse es cómo el espacio es utilizado de maneras diferentes por hombres y mujeres, que estas diferencias están muy vinculadas con las desigualdades y los roles y estereotipos de género, y que al mismo tiempo eh, la propia configuración del espacio reproduce y ahonda ¿no? en estas en estas desigualdades y en estas brechas de género existentes. Y para vosotras otro concepto muy importante que hemos escuchado repetir en varias, en varias ocasiones es el tema de la interseccionalidad. De alguna Ajá. manera podemos decir que hay muchas variables que condicionan cómo vivimos en las ciudades, ¿no, blanco Exacto. O sea, al final lo que se dice, ¿no?, desde el urbanismo con perspectiva de género es que la ciudad se ha diseñado para un ciudadano tipo, ¿no? que esto es una práctica muy habitual del capitalismo, que es estandarizar y homogeneizar necesidades y vivencias cuando en realidad no existe una experiencia universal y que además esta experiencia universal que que se estandariza o que sirve de filtro para el resto de ...de subjetividades, es la de un hombre blanco de clase media... ...con coches, sin diversidad funcional y sin personas a su cargo... ¿no? ...y el resto de experiencias quedan fuera de bueno de, del soporte físico... Eh, ...que realmente hace o debería hacer la ciudad... ¿no? ...por eso eh, el género es muy importante... ...pero también es por supuesto la clase social el origen, la edad, el hecho de tener una diversidad uh, funcional, el hecho de, de bueno ser una persona racializada, por supuesto, eh, bueno y otras, la identidad sexual y de género, ¿no? Son todo variables que, bueno, que al final tienen que ver con, con cómo utilizamos los espacios y, y también si se nos ha tenido cuenta o no a la hora de diseñar los espacios comunes, ¿no? Y una de las cosas que se han evidenciado en la última semana y que de hecho es algo que nos ha empujado a, a, a realizar esta entrevista es que las ciudades no están hechas para el uso y disfruto de la gente, no que están creadas más bien para el consumo y, y en esta semana en las que el consumo, por raro que parezca, no ha sido el centro, no las ciudades han puesto de relieve lo poco funcionales que son para cualquier modelo de vida que no sea el más estricto capitalismo. ¿no? Y así veíamos esas imágenes que han inundado han dado las redes de gente apretada en espacios de ocio minúsculo, etc., etc., ¿no? Sí, o sea, de hecho, bueno, ha sido curioso, ¿no?, porque eh, aparte de que estos días se ha evidenciado para quién están hechas las ciudades, ¿no?, que al final es pues, para la mercantilización del espacio público, para los vehículos privados y demás… Eh, también se ha evidenciado que cuando hay que cargar las culpas sobre alguien siempre se cargan sobre el esclavo más débil no que es sobre las personas no y, y bueno pues eso en ciudades súper densas con mucha población con muy pocos espacios públicos y con unos horarios restringidos de salir la gente se escandalizaba o los medios de comunicación haciendon altavoz no del escándalo de que la gente estuviese en la calle amontonada bueno pues La verdad es que si no tenemos espacio para poder pasear, para, para poder caminar, para poder hacer deporte, pues es normal que la gente se amontone, ¿no? Y se ha iniciado también esta, esta necesidad que tenemos eh, de socializarnos, pero también pues, de salir, caminar, no de que también es salud salir y que te dé el aire, que te dé el sol, ¿no? Que, bueno, creemos que esta pandemia también sea... Uh, el abordaje que se ha hecho ha sido desde una perspectiva uh, muy de que la gente no se contagiase, no que, que, en un, bueno, que en una parte tiene sentido, pero que, por ejemplo, otros aspectos de la salud, como puede ser la salud mental ¿no? o eh, una salud desde una perspectiva un poco más más integral, no el hecho de un, que una persona mayor, por ejemplo, que para la que salir es súper importante porque si deja de salir de su casa si tiene una casa pequeña, si está un mes o dos meses sin salir es muy probable que a los dos meses cuando quiera volver a salir no pueda hacerlo porque el cuerpo no se lo permite ¿no? Entonces eh, o lo que ha supuesto el aislamiento para determinadas personas ¿no? Lo que va a suponer ahora ir en transporte público con mascarilla y demás para muchas otras personas ¿no? Esta perspectiva más integral de, de la salud y de la percepción de la salud eh, no se ha tenido en cuenta por ejemplo no y también está muy vinculada con el propio diseño del espacio ¿no? donde bueno es un poco lo que lo que decía no que eh, no, no hay espacio para suficiente para las personas y también si nos damos cuenta ahora cuando se han vuelto a abrir los negocios lo que se ha priorizado es que las O sea, sí, que, la, que las terrazas cumplan medidas de seguridad y para ello muchas veces eh, se ha hecho en detrimento del espacio para las personas, ¿no? De, bueno, pues les dejamos que pongan las mismas mesas, pero eh, duplicamos el espacio que tienen para que las personas, bueno, para que puedan hacerlo, ¿no? Y es como, bueno, pues a lo mejor no va de eso, ¿no? A lo mejor va de que, bueno, pues que… A lo mejor en esa calle ya no aparcan más los coches, ¿no? Y esa, este espacio va para que las personas puedan caminar, ¿no? Eh, compartimos contigo pues, mucho la reflexión sobre que parece que se ha culpado a las personas ¿no? y no a las administraciones de, también de cómo están hechas nuestras ciudades. Pero bueno, es cierto que algunas administraciones han intentado plantearse pequeñas modificaciones en los planes de movilidad, ¿no? como peatonalizar zonas del centro, implantar carreles de ¿Qué opinión tenéis sobre estas medidas que se están tomando de manera, entendemos que temporal? A ver, pues Somos bastante críticas. Eh, estas medidas se suelen llamar, ¿no? eh, denominar como urbanismo táctico, que para nosotras es un concepto, un nombre eh, bueno, horroroso, porque es totalmente belicista, y al final lo que viene a decir es, eh, o para nosotras, los valores que está, que está difundiendo son de que los arquitectos y arquitectas todopoderosas, los urbanistas todopoderosos, ...utilizan no la ciudad hacia las personas como marionetas... ...y bueno, ahora pintamos por aquí una raya... ...y las personas van por aquí... ...y ponemos aquí unos circulitos... ...y las personas van por acá, ¿no? Entonces, para nosotras eh, son acciones totalmente insuficientes eh además eso se está peritando mucho el tema de los centros urbanos y al final las personas donde más nos movemos es en nuestros barrios, ¿no? O sea, tú, tú cuando vas a caminar, vas a hacer deporte es en tu barrio, en los cercano a tu vivienda, ¿no? Entonces Estas medidas se están plante, planificando de manera totalmente insuficiente en los en nuestros barrios y además, eh, bueno, es que no pasa, pero medidas temporales, ¿no? Esto tiene que ser una cosa que ha venido para quedarse. Nos parece bien que se planteen de una manera así como un poco experimental, de bueno, va, vamos a probar qué tal sería patronizar esta calle y tal, y lo hacemos así con pintura de manera temporal, pero tienen que ser medidas de calado, y no a corto plazo sino a medida y a largo plazo ¿no? y además eso mmm, bueno, creemos que son insuficientes también en el planteamiento en sí no que que bueno que esto va también de que para que las personas puedan estar hay que quitar otra serie de cosas no no más simplemente con, con poner un poquito de pintura En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de paz Y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Esta humanidad En armonía Y en este sentido, bueno, entendemos que no hay recetas mágicas, ¿no?, de cómo hacer una ciudad, un pueblo, un barrio que ponga la vida en el centro, pero, bueno, a ver si en, en vuestra opinión, ¿qué características o qué cuestiones debería contemplar un territorio en este sentido? Mira, nosotras justo hablamos de seis cualidades urbanas, Que, eh, no sé si ahora sí de memoria me acordaré de todas no pero una es la proximidad que es el hecho de que en todos los barrios eh, podamos tener una red la red cotidiana que nosotras llamamos que es esta red de espacios de los equipamientos básicos ¿no? de eh, pues el cole el centro de salud la biblioteca el centro cultural y eh, Comercio de proximidad, ¿no? No centros comerciales, sino comercio de proximidad, tipo eh, tiendas de frescos, tiendas de productos de kilómetro cero, panaderías, farmacias, eh, que puedas tener además medios de transporte y tú puedas tener además eh, calles peatonales y una red de, de bicicletas suficiente, ¿no? Aparte de esta proximidad, eh, nosotras hablamos de, de autonomía, que es bueno pues ciudades que fomentan que todas las personas seamos lo, lo más autónomas posibles, tanto la, la infancia, por ejemplo, como las personas mayores, ¿no? y, y también eh, en relación a la percepción de seguridad. no ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue, por ejemplo, quitando eh, espacio a los coches y dejando más espacio eh, para las personas. no eh, De hecho... Nosotras que hemos trabajado haciendo caminos escolares o también hemos trabajado poniendo infraestructuras como los bancos para personas mayores, al final eh, lo que les hace tener una mayor percepción de inseguridad en el espacio es tener que competir eh, en lo cotidiano con, con los coches. no Entonces, cuando tú quitas coches de los caminos cotidianos que tienen las personas, hacen que se sientan bueno, pues eh, más autónomas y, y más seguras de caminar, ¿no? Luego también el tema de la percepción de seguridad, bueno, pues haciendo espacios, eh, bueno, pues donde haya buena visibilidad, no haya elementos que obstruyan el contacto, no eh, esta visibilidad que tienes que tener no de todo tu recorrido, que tengan una iluminación homogénea, Luego nosotros hablamos también de la representatividad no que es el hecho de bueno pues recuperar la hair story no la historia de, de las mujeres pero también de la del movimiento vecinal a, de las de los movimientos de base y comunitarios en los barrios no el tema de la iconografía no de cómo se representan los cuerpos qué cuerpos son los que se representan el tema de la publicidad sexista y machista no que no puede ser que tú vayas en por la ciudad y todo el rato los estímulos no el lenguaje gráfico que te estás encontrando sea a uh, de sexualización y ojooptimización de las mujeres luego ¿no? eh, nosotros hablamos también de la habitabilidad que es todo lo que estaría más vinculado con la salud y con el medio ambiente no de que tenemos ciudades que están hechas muy de pavimento de materiales duros de piedras ¿no? y las ciudades se tienen eh, que bueno que, que, que, que llenar de más vegetación de De más, pues de todo tipo de formatos no de huertos y demás pero también eh, bueno pues de, de vegetación no que los alcorques que hasta ahora eran un sitio que se limpiaba sistemáticamente para que los árboles estuvieran así eh, limpitos bueno pues eso eh, tiene que tener otro tipo de vegetación también para fomentar la permeabilidad y demás porque se ha demostrado que la biodiversidad ayuda también a la, a la limpieza del, del oxígeno no tu personalidad y tal es que no, no me acuerdo así de memoria de todas las características, pero bueno, iría un poco eh, en esta línea, ¿no? Y y para los además son intervenciones que se tienen que hacer en diferentes escalas, ¿no? A la escala pues eso de lo que es el elemento urbano en sí. ¿no? pues que va de que tengas o no tengas un banco pero también en la escala más de, del barrio no de, pues eso, de que tengas tus equipamientos de, de proximidad eh, y también una escala más metropolitana no porque muchas personas nos movemos cotidianamente de una ciudad a otra no ciudades tan grandes como Madrid Barcelona eh, Valencia, Bilbao y demás y, y bueno pues se tienen que pensar las estrategias para todos estos desplazamientos de cotidianos no además para nosotras el tema de, de estas características está muy pensado desde una perspectiva de la justicia territorial no que no puede ser que en un barrio tengas unos equipamientos y en el barrio de al lado que es de una condición socioeconómica diferente eh, no haya los mismos equipamientos no entonces tiene que pedir lo mismo para todo el mundo no para luego para nosotras eh, otras dos características serían la diversidad y la vitalidad la diversidad y en el sentido de espacios públicos equipamientos que fomenten que los utilicen diversidad de personas, ¿no? Eh, que se puedan utilizar de manera de manera simultánea y que puedan hacer como diferentes cosas, ¿no? Y vitalidad pues son calles que están llenas de gente, que las están utilizando todo el rato, ¿no? Y para que las personas puedan utilizar las calles, pues las calles tienen que tener Cosas, ¿no? Tienen que tener elementos, sincreme comercios, tienen que tener espacios públicos, tienen que tener equipamientos, que es lo que hace, lo que dota de actividad la calle y lo que hace que, bueno, pues que la vivamos eh, más intensamente. Y sí, the deep space beam is useless all channels. All I can get is static or variations on the central musical rhythm. Y otra reflexión que hemos escuchado y que nos ha parecido súper interesante es vuestra idea de que si queremos poner la vida en el centro, de que si queremos crear territorios mejores para las personas, pues quizás algunas personas tienen que perder privilegios. Vamos, que para crear espacios que puedan ser para, para todas, pues no tienen por qué ser necesario necesariamente mejor para todas. Cuéntanos un poco sobre esto, porque de, ya te digo que nos ha parecido muy, muy interesante. Bueno, o sea... Nosotras somos, somos urbanistas, feministas, somos anticapitalistas, ¿no? somos críticas y creemos que muchas veces la versión que se da del urbanismo con perspectiva de género o de otros urbanismos críticos, no con el ecologismo también pasa a veces, eh, son visiones o perspectivas un poco naive, no de no, pero el urbanismo con género es bueno para todos, para mujeres, para hombres, para niños, para niños, tal... Y sí, o sea, efectivamente es bueno para todos porque lo que pone es la sostenibilidad de la vida y a las personas en el centro, pero también quiere decir que va a haber determinadas personas, determinados usos y determinadas actividades que van a perder su espacio en la ciudad, ¿no? para porque para que podamos estar todas, eh, los que están ahora mismo acaparando espacio y acaparando privilegios van a tener que perderlos. ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, pues al tema este de mmm, el puerta a puerta con el coche. ¿No? De, bueno pues es que hay un montón de ciudades y un montón de estudios que hablan del porcentaje de nuestras ciudades que está ocupado por vehículos que son privados ¿no? que se está como un uso privativo de ellos ¿no? o también el tema si pensamos en la vivienda ah, de todos los problemas de alojamiento residenciales que hay ah, para las personas que bueno, que es un problema archi conocido cuando luego hay corporaciones y personas que acaparan la propiedad eh, y que ha hacen un uso eh, de ella pues como como como mercancía y no como ni no por su valor de, de uso, ¿no? Pues bueno, nos referimos un poco a esta, a esta a este tipo de cosas, ¿no? A todo lo más relacionado sobre todo con la con la propiedad y con los usos que se están previsando, ¿no? De, pues si tú tienes una plaza, ¿no? Eh, bueno, es que esto es muy claro, en muchas eh, ciudades, ¿no? En, en los centros urbanos donde ves que, pues eso, que hay un montón de franquicias, que se deja un montón de para las terrazas, pero donde no ves, por ejemplo, bancos para que se les siente la gente, o zonas donde puedan jugar los niños y las niñas, eh, o, por, o, bueno, no sé, por ejemplo, equipamientos deportivos, ¿no? Que para nosotras también, ese es uno de los de los temas que, que criticamos mucho no que um, el tema de la estandarización de sujetos también lleva que por ejemplo cuando se piensan espacios deportivos eh, no sé bueno, esto pasa mucho en muchas ciudades se hacen tres tipos de equipamientos deportivos los skate park para los chavales los eh, los eh, eh, polideportivos bueno los campos de fútbol para los chicos y los hombres no y los ...y las cestas de petanca para los señores, ¿no? obviamente son deportes que también practican las las mujeres, pero que muchas veces de repente te encuentras en un pueblo ¿no? nos vamos a pasar en Cataluña, donde ni siquiera hay un, el, el campo de fútbol que se ha construido, ni siquiera tiene un vestuario para que puedan jugar las chicas, ¿no? pues que además se está homogenizando y no se está pensando en otro montón de actividades deportivas que se podrían hacer en el espacio público, ¿no? Pues a lo mejor un skatepark, pero que dé también para que las niñas puedan patinar y que sea simplemente un espacio diáfano ¿no? o un espacio para que la sala esté clientes puedan, puedan bailar en la calle, que es una actividad que les encanta, que muchas veces al final acaban buscando los resquicios en poder hacerlo, que a lo mejor tenga espacios o sitios donde poder enchufar, eh, bueno, un casete iba a decir, ya no, falta, ¿no? Pero el móvil o, o lo que sea, ¿no? Eh, no sé, o sea, como un poco más de flexibilidad en el tipo de espacios que se diseñan, que al final siempre acaban siendo los mismos y acaban fomentando los mismos tipos de usos que que, bueno, que son pues los de la, una clase de privilegiada. ¿no? Uh -huh. Y bueno, decíamos cuando te presentábamos que desarrolláis parte de vuestro trabajo desde la cooperativa Punt6 ¿no? en, uh -huh. en Barcelona. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Pues, bueno, todo el trabajo lo hacemos a partir de Colectivo en sí. Somos una cooperativa de, de urbanistas, que somos sociólogas y arquitectas, y trabajamos desde una perspectiva interdisciplinar, y bueno trabajamos eso por repensar los espacios comunitarios, eh, públicos y domésticos, desde una perspectiva eh, feminista interseccional, y por la transformación social. ¿no? O sea, nosotros eso, creemos que el espacio interseccional, ...en todas sus escalas es el escenario de las desigualdades... ...pero que además contribuye a generar más desigualdades... ¿no? ...y bueno, ahora mismo somos cinco socias... ...y además tenemos eh, bueno, tres colaboradoras que, que trabajan con nosotras... no ...y la cooperativa existe desde 2005... ...y bueno, fue gracias a Zaira Muchí... ...que es una arquitecta eh, feminista argentina... ...que vive en Barcelona hace muchos años... Que, bueno pues en, ella llevaba unos años trabajando el tema y bueno decidió crear un colectivo pues a través de ¿no? de, de personas conocidas cercanas a ella para trabajar más en profundidad hace estos temas ¿no? y bueno ahí estuvo en el colectivo hasta 2015 y bueno luego nos quedamos el, el resto de compañeras que estábamos pues seguimos trabajando con con la cooperativa y la verdad es que en estos últimos años sobre todo hemos desarrollado un montón de proyectos, tenemos eh, tres guías que se pueden consultar en, en nuestra web, ¿no? Algunas como un poco más técnicas con indicadores y demás y otras más para bueno, pues para que cualquier persona pueda poner en práctica las herramientas del urbanismo feminista. Eh, y bueno, un montón de materiales porque al final también lo que nos interesa es hacer sensibilización de pensar de qué otras maneras se pueden construir nuestras nuestras ciudades, pensando siempre que no hay fórmulas mágicas y que somos las personas que vivimos en los territorios las que mejor sabemos cuáles son nuestras necesidades. trabajos que habéis realizado ha sido la publicación del libro Urbanismo Feminista por una transformación uh -huh. radical del espacio de la vida. Cuéntanos un poquito uh -huh. que podemos encontrar en este en este libro. Vale, pues el libro que lo ha editado Virus Editorial es un ensayo que justamente se ha publicado hace unos meses, ¿no? Que, bueno, en este sentido eh, nos ha costado un poco porque nosotros veníamos de escribir más o, o bien más documentos más más académicos o documentos más tipo manuales y de más y el libro es un ensayo que lo que intenta es un poco bueno pues reflexionar sobre qué es el urbanismo feminista, ¿no? Entonces, el libro tiene un primer capítulo que es de genealogía feminista, ¿no? Porque para nosotras es súper importante visibilizar que para que nosotras estemos hoy aquí eh, ha habido muchas otras ...que han estado abriendo camino... ...y que se han estado además encontrando... ...con contextos bastante más difíciles... ...y más hostiles que el que tenemos nosotros hoy en día... ¿no? ...y que además... Eh, ...para estas es importante... ...muy importante visibilizarlas... ...porque la historia... ...androcéntrica... Eh, ...se ha encargado de invisibilizar... ...a muchas mujeres... ...en, en, en ámbitos o en disciplinas... Eh, ...masculinizadas... ...como hace el urbanismo... ¿no? entonces bueno en esa genealogía que podríamos haber descrito a muchas más autoras hemos decidido seleccionar nuestra genealogía es decir las autoras que para nosotras han sido más relevantes o más han influido en nuestro en nuestro trabajo ¿no? y explicar un poco qué contribuciones son las que las que ha hecho cada una. Luego el segundo capítulo habla de la tortura de la dicotomía público-privada eh, que bueno esto es uno de los primeros temas que se empiezan a trabajar desde la geografía con perspectiva de género que es cuestionar eh, pues esto que nos han enseñado siempre ¿no? de que hay dos tipos de espacios los públicos y los privados y los públicos están vinculados con lo económico y con lo productivo y con lo político está vinculado y se asigna a los hombres a este espacio... ...mientras que las mujeres están vinculadas con el espacio privado... ...y con lo reproductivo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de este capítulo... ...hablamos de la falacia de esta dicotomía... ...pero que por desgracia esta falacia lo que ha contribuido... ...es eh, precisamente a que en nuestras ciudades... ...en nuestros espacios urbanos, por ejemplo... No se piense eh, que también se necesita o también se realizan actividades de cuidado. no Entonces, eh, esta dicotomía es la culpable de que estos espacios urbanos, estos espacios públicos, no nos proporcionen un soporte físico adecuado para hacer todas las actividades que, de cuidados que hacemos nosotros en nuestro día a día. no Desde salir con los niños y las niñas al parque, acompañar a una persona mayor al centro de salud, ir a hacer la compra... Eh, y demás. no En el siguiente capítulo que es el urbanismo desde fuera y desde lejos no que ya bueno, el título habla pues de cómo creemos nosotras que se ha hecho el urbanismo tradicionalmente y es desde desde lejos de los contextos y desde fuera de los de los ámbitos de trabajo, ¿no? Es decir, desde oficinas, desde despachos, a través de, de mapas, de planos y demás, pero sin pisar el territorio y sin preguntar a las personas que viven en ellos, ¿no? Entonces, aquí a lo que hablamos o concretamos un poco más la crítica feminista de diferentes eh, movimientos y paradigmas del urbanismo, ¿no? Del funcionalismo, la gentrificación, eh el las smart cities, el la bueno, la ciudad dispersa y demás, ¿no? En el siguiente capítulo es comunidad e interseccionalidad, si hablamos, bueno, pues primero eso de cómo interseciona otras variables con la perspectiva con el género, ¿no? Y creando otra serie de opresiones y de privilegios en las vivencias de las personas en la ciudad y de cómo se ha construido ese género, bueno, reconociendo a las autoras que empezaron a a trabajar desde esta perspectiva y comunidad porque creemos que los territorios se tienen que construir desde una perspectiva comunitaria y a través de la participación de las personas no y no solamente una participación institucionalizada sino una participación real en las que bueno pues las personas podamos decidir cuáles son los temas de los que queremos hablar y cuándo hablarlos. El siguiente capítulo es Formas de mirar y formas de hacer, que serían los fundamentos para construir una ciudad feminista, donde hablamos bueno un poco desde las diferentes escalas, los diferentes espacios y las diferentes variables de la ciudad, de cómo creemos nosotras que debería ser una ciudad o unos territorios feministas. El último capítulo es Tomarse la libertad, urbanismo feminista y comunitario, más allá de las instituciones, porque bueno pensamos que el urbanismo es una... Disciplina muy masculinizada, pero también eh, muy tecnificada, entonces que las personas, o muy técnica, ¿no? Eh, o sea, nos pasaba hace años, cuando íbamos a hacer unos talleres del Instituto Catalá de las Mujeres eh, por todo el territorio, que les decíamos a las señoras, ¿no?, que eran las asociaciones y demás, que íbamos a hablar de urbanismo, y ellas nos decían, ¡uh, de urbanismo! Si lo sé, viene mi marido, ¿no?, que yo de esto no sé nada, ¿no? Entonces, este miedo que hay siempre o que ha habido siempre de las personas de hablar eh, del urbanismo, cuando en verdad es hablar de, de cómo son los espacios que usamos a nuestro día a día y si se adaptan a nuestras necesidades o no, ¿no? Y entonces, es bueno, pues plantear eso, ¿no? Nosotros hablamos de, de tres conceptos que creemos, o sea, que, que hay que desjerarquizar el urbanismo, despatriarcalizarlo y territorializarlo, ¿no?, Y por último, hay un último, nuevo capítulo, sino una especie de manifiesto, que es nuestro manifiesto propositivo para un urbanismo feminista, que lo que tratamos de hacer es que bueno, ser un poco autocríticas ¿no? y pensar que, bueno, de intentar no ser autocomplacientes y, y, y poner un poco en letra cuáles creemos que son los temas pendientes de tratar del urbanismo feminista, ¿no? que es verdad que se lleva trabajando desde hace muchos años y que son trabajado muchos temas, pero igual hay perspectivas que se están trabajando en otros eh, desde otros ámbitos o desde el feminismo, que desde el urbanismo con perspectiva de género no se han trabajado suficientemente, ¿no? Desde el tema del antirracismo, el tema de las identidades no binarias, el tema del ecologismo, ¿no? Que para nosotras es que tiene que ir eh, de la mano, ¿no? El tema de las diversidades funcionales, el tema de trabajar eh la seguridad pero sin que sea desde una perspectiva revistimizadora para las mujeres, ¿no? Eh, y bueno, así con 10 propuestas que creemos que se tienen que seguir como trabajando y, y machacando, ¿no? Sí. Uh -huh. Y una de las cosas que, que se habla en el libro también es sobre la presión del turismo en nuestras ciudades, ¿no? Esto ya por desgracia se convierte en un punto casi obligado de meter si se habla de, de urbanismo en el Estado en este momento, ¿no? Nosotras que vivimos en Granada lo, lo sufrimos, pero a una escala brutal. Claro, bueno, y de hecho nosotros estamos alucinando, ¿no?, de de que el turismo vuelva el 1 de julio al estado español, ¿no? Sin ningún tipo de restricciones y que nos y que muchas personas que vivimos en comunidades autónomas diferentes a las que donde vive nuestra familia todavía no hemos podido ir a visitarlas, ¿no? O incluso con el tema de las zonas sanitarias y demás, a lo mejor a las a personas que viven en el pueblo de al lado tuyo no las puedes ir a visitar, pero los turistas el 1 de julio ya van a estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pone énfasis no y evidencia cuáles son las prioridades no que al final es el gran tema no para nosotras de, del feminismo en todos los ámbitos pero pero especialmente en el que nosotros trabajamos que es el del urbanismo, que es cuáles son las prioridades y cómo se deberían cambiar ¿no? entonces eh, vemos que al final además El turismo de masas lo que hace es eh, que se pierda la vida cotidiana, que los espacios de las ciudades se homogeneicen totalmente, no porque al final eh, ni siquiera se busca como una identidad propia de cada ciudad, no sino que es pues, poner el Starbucks, poner el no sé qué, poner el no sé cuánto, el autobús turístico, estaciones eh, y aeropuertos que son cada vez más homogéneos, con baños públicos privatizados que los lleva una contrata que es a nivel europeo, ¿No? entonces eh, bueno cómo se va perdiendo la vida cotidiana la vida de los barrios se va encareciendo la vivienda eh, no hay ningún tipo de control al tema de los pisos turísticos no y al final bueno pues como una una gran bola que va expulsando a las vecinas del territorios y donde obviamente unos cuerpos son más eh, vulnerabilizados que que otros no también bueno, pues está el tema de la perspectiva de género y los usos que hacemos, pero también está el tema de la feminización de la pobreza, eh, el tema de las personas mayores, principalmente mujeres que viven solas en los centros urbanos, ¿no? Entonces, bueno, pues también como el turismo afecta es además especialmente eh, a las mujeres. concepto que menciona ahí en el libro eh, es el de, el de urbanismo preventivo defensivo o uh -huh. urbanismo del miedo cuéntanos uh -huh. un poco qué finalidad hay detrás de alguna intervención ¿no? que creo que hemos hem, hem ido observando en muchas ciudades desde hace algún ya, tie desde hace ya tiempo la verdad Sí, el urbanismo preventivo de hecho es una corriente que viene también del mundo anglosajón de los años 70 que lo que intenta es evitar lo que ellos denominan malos usos o los actos cívicos o contra la propiedad uh, privada a través del diseño uh, urbano y a través de poner eh, pues cámaras de vigilancia y demás, ¿no? Entonces, pues es el culpable el urbanismo preventivo de que en sitios como por ejemplo lo que viene lo que es la Plaza del Sol de Madrid, que es una plaza enorme, no haya ni un solo banco y, y no haya ni un solo banco no so, no porque se les haya olvidado, sino porque han decidido explícitamente que no haya bancos para fomentar que las personas pasen de un lado a otro y no se queden sentadas, ¿no? O el tema los de los diseños panópticos, ¿no? De diseños en los que, bueno, pues desde un punto, determinados puntos del espacio, se puede controlar todo el espacio para saber qué usos se están haciendo, ¿no? O el tema de eso, de la proliferación de las cámaras de, de videovigilancia que además hay un montón de estudios que han probado ya que la gente no se siente más segura cuando hay cámaras de videovigilancia ¿no? o por lo menos no las mujeres no cuando tú temes que lo que te hagan se llama agresión sexual una no violación y, y demás el hecho de que haya una cámara de videovigilancia eh, bueno pues no va a hacer que te sientas más segura para, para este tipo de, de agresiones ¿no? kicks the stairs hit andlick backs fast back spasm. Next crack, cracktached responds for the bras and back I paint with language place my first soul canvas Si the spirits lyric thoughts way with ships that crash like the cypress I stole concrete jungles and prize like lions. Y bueno, de hecho, vosotras habláis de la creación de ciudades cuidadoras, ¿no? Ya nos has desvelado así algunas de, la, de las características, pero cuéntanos a qué os en concreto con esto de ciudades cuidadoras. Mira, pues el concepto de ciudades cuidadoras es un concepto que hemos desarrollado hace unos años eh, y que bueno que hemos visto que, que ha tenido como bastante buena acogida y se va reutilizando. Y para nosotras una ciudad cuidadora es una ciudad que te permite cuidarte a ti misma, que te permite cuidar a otras personas, que te cuida y que además eh, cuida de, te permite cuidar del del entorno, ¿no? Entonces, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Es cómo cambian las prioridades del beneficio individual y del capital a el beneficio comunitario y a poner la sostenibilidad de la vida en el centro, teniendo en cuenta que las personas somos diversas y que, por lo tanto, eh, tenemos necesidades diferentes, ¿no? Y entonces bueno pues básicamente una ciudad cuidadora es una ciudad que piensa que son lo que necesitan las personas para poder hacer sus eh, actividades diarias no y por ejemplo pues eso, que no se te penalice si ves en, en la en un barrio de las afueras y que tengas que hacer desplazamientos cada día de una hora y media para ir a trabajar o para ir a um, o para ir a estudiar pero que tampoco se te penalice por ejemplo económicamente si no coges normalmente el metro porque eres una persona que, que te metes en tu o sea que estás en tu entorno de proximidad pero se te penaliza cuando tienes que ir un día al hospital a, a ver a una persona a un familiar por ejemplo porque solamente se tiene en cuenta eh, la movilidad relacionada con lo productivo, ¿No? en eh, la ciudad cuidadora por ejemplo también habla del tema de tener espacios compartidos para poder cuidar no porque pensamos que bueno pues que tenemos que traspasar ya las fronteras de los lazos consanguíneos de la familia nuclear heterosexual y demás y poder eh, bueno pues tener una sociedad de corresponsabilidad en las que los cuidados sean algo a uh, que podamos compartir no y para poder compartir los cuidados pues tienen que salir De, de la unidad de, de la vivienda y tiene que poder haber espacios donde podamos colectivizar estos cuidados no tanto de, de criaturas como podrían ser grupos de crianza como también eh, bueno los pues espacios para el cuidado de personas eh, mayores personas enfermas y demás o espacios por ejemplo en los que poder eh, no sé pues compartir como eh, comidas, compras, no sé, pues toda la gestión de la vida de la vida cotidiana, ¿no? Y volviendo un poco a vuestro proyecto, ¿cómo ha sido para vosotros esto de crear un proyecto de autoempleo desde desde el feminismo? Pues mira, nosotras, colectivo Puncis, existe desde 2005 y no nos hicimos cooperativa hasta 2015. Tenemos un montón de compañeros de profesión que empezaron más tarde a trabajar y que decidieron cooperativa mucho antes que nosotras y, y tenían una perspectiva así como crítica en el urbanismo o en la arquitectura, pero ah, no eran feministas. Entonces, pues nosotras durante muchos años eh, hemos tenido dificultades para poder trabajar porque bueno, pues teníamos la etiqueta de que éramos feministas y por lo tanto las administraciones públicas no nos llamaban para trabajar, ¿no? nos llamaban solamente el 25 de noviembre y el 8 de marzo. ¿no? Y ahora bueno pues hay un contexto por una parte menos hostil, con el feminismo y, bueno, pues por otra parte también, después de años de trabajo, pues ahí va viendo que, bueno, que esta es nuestra perspectiva de trabajo, pero no quiere decir que solamente haga, o sea, el urbanismo feminista no es una cosa que haces es una perspectiva de trabajo, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo mismo que cualquier otro urbanista, pero desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues para nosotras los primeros años, ah eh, pues fueron como difíciles, ¿no? Y daba así charlas y venía muy poquita gente y tal... Y los últimos años pues han sido de de mucho de mucho desarrollo, así que nada muy contenta y y bueno de ir haciendo trabajos juntas, porque nosotros pensamos que el conocimiento es acumulativo pero además es colectivo no entonces pues la oportunidad de poder trabajar un equipo que nos conocemos hace un montón de años no que somos familia eh es un regalo la verdad. Ah, nosotras a veces nos resulta complicado conciliar. Nosotras bueno, estamos en un proceso así de generar un, un proyecto de autoempleo también feminista y, y bueno, eso que nos, a veces nos resulta complicado conciliar el mundo laboral real que nos encontramos ahí fuera, ¿no? Con ciertos principios de autocuidado que como feministas okay. defendemos e intentamos llevar a la práctica, ¿no? ¿Cómo lo lleváis vosotras a esta parte? bueno pues claro somos muy críticas con con un montón de prácticas y realidades no o por ejemplo ahora que de repente parece que todo el mundo puede hacer pelotrabajo sin tener en cuenta eh, las compañeras que tienen criaturas pequeñas no que bueno pues intenta trabajar con con dos crías pequeñas en tu casa sin que te molesten y hacer teletrabajo no pues es prácticamente imposible no O sea o esto o el tema de horarios o el tema de bueno si sí, pues un montón de temas que de muchas veces de administraciones públicas que se autodenominan también feministas pero pues que al final acaban arrastrando prácticas eh, bueno que fomentan Pues cosas que no son ni de economía social ni, ni mucho menos feministas, ¿no? A que esto nos lo encontramos todo el rato, ¿no? Nuestras, lo que intentamos hacer es también con muchos equilibrios internos, ¿no? De ver que, cuál pues nosotras somos al final cinco mujeres con diferentes realidades, diferentes edades, eh, que venimos de diferentes contextos y afortunadamente pues también podemos ir eh, entre nosotras apañándonos, ¿no? Pues durante muchos años... Yo no tengo criaturas, ¿no? Y pues si había que hacer algún viaje, viajaba yo más, pues porque no tenía criaturas a las que cuidar, pero al mismo tiempo como no soy de Barcelona y soy de otro sitio, pues si a lo mejor una vez cada mes y medio me tenía que ir a ver a mis padres, pues también me podía ir y... Y apañarme el trabajo no o el tema de los horarios o el tema de eh, de las las que tienen coche, las que no tienen coche, y hay que ir a hacer alguna cosa fuera de, de barcelona a un sitio que es difícilmente accesible en transporte público no entonces eh, bueno para nosotros al final las administraciones públicas o o bueno quien o los los clientes no de eh, porcheelo de alguna manera eh, no van a fomentar las condiciones de corresponsabilidad y de conciliación no sino que las acabamos eh, equilibrando entre nosotras y lo que sí que intentamos ser es bastante reivindicativas y, y críticas con las bueno pues con las prácticas que creemos que no están bien no o muchas veces contratos de la administración pública que también que son por por precios como bastante bajos y que exigen una dedicación de horas eh, muy alta no Entonces, bueno Es un gran tema. Bueno, Blanca, pues agradecerte todos todo los saberes que hoy has compartido con nosotras con respecto a este concepto de urbanismo feminista que la verdad es que nos ha parecido súper interesante decirte que me he comprado el libro Qué bien. y, y sí, por eh, sí porque la verdad es que como que preparando la entrevista no había dado bastante ganas a las dos y además llevamos una temporada compartiendo muchos libros relacionados de cosas que montamos para la entrevista y nada, agradecerte uh -huh. que has compartido los saberes de vuestro proyecto y, y nada, un Muchas gracias. Genial. Bueno, muchas gracias a vosotras y nada, muchos ánimos y suerte en esos proyectos de autoampleo feminista que pues necesitamos más para poder transformar, no para que las pequeñas hormiguitas podamos ir transformando eh, todo. Así que nada, venga, un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo, Blanca. raíz es un espacio para sentir, compartir, compartir emocionarnos, estar con gente chachi y, y bailar. Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida noé como para las que nos escucháis de hace tiempo. Sabéis que durante esta temporada nos está colaborando casi siempre en la selección musical. Y bueno, cuéntanos un poquito qué nos has preparado hoy para, después de, de esta entrevista que hemos tenido con Blanca sobre urbanismo feminista. Hola, bonita. Hola, bonita o las chicas juntas en el estudio Hola. ¡Hola! <ríe> que, que os quería decir que gracias por el por el saludito del programa pasado, de la entrevista con Mar Claro, el cariñito es lo que tiene. Claro, ¿no? Sí, que me lo agradezco un montón. Claro. Que vaya por que lleváis, ¿no? Qué guay. La que guay hablar con Marga Gallego, ¿no? Sí, fue pues muy está, guay, la está, verdad. Sí, la verdad es que sí. Lujo, ¿no? Sí, y ahora con la Blanca, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. La verdad es que más estamos muy contentas de la entrevista que nos ha contado un montón de cosas interesantes, la verdad. Qué guay. Joder, tengo muchas ganas de escuchar el programa porque Sí, sí, el el Pumsit este, el proyecto de urbanismo feminista es como Súper revelador, ¿no? Es muy... Súper interesante. Vamos, yo he ido a talleres de ella, no me he leído... Me he leído algunas producciones que he tenido artículos y tal, no me he leído ni el último libro ni creo que otros que tienen, pero, pero es como muy chulo, ¿no? El tema de este urbanismo feminista que parece que es algo muy lejano cuando pensamos en ello, ¿no? Pero... Mm -hmm os ha gustado, ¿no? Sí, bueno, además eso que te da que pensar un montón ¿no? sobre cosas, lo que tú dices, que son muy cotidianas no y que no te habías uh -huh. cuestionado y que de pronto dices, ostras, pero es que esto también pero es que además esto, pero es que además no pues... tal cual, sí, que sí. lo has tenido ahí ah. eso como cuando te pones a analizar la religión pues como sí. nos ha afectado total, sí, sí y te pones a indagar pequeñas tonterías y dices madre mía, cosita cosita cositas, cositas, cositas sí, sí sí, sí. Qué guay que haya estado Blanca en este programa, pues nada, deseando escucharlo ya. Uh -huh. Y sobre sobre esto, sobre hablar de ciudades, de urbanismo, de calle, de cómo nos condicionan y cómo nos afectan, pues supongo que con Blanca, bueno, habéis estado habréis estado comentando inevitablemente el gran tema, el COVID y lo, todo lo que nos ha afectado ahora, que parece que es lo único, ¿no? Y supongo que habréis visto, no, pues que las O sea, que ahora mismo como que el urbanismo feminista eh, entenderá qué se ha puesto, o sea, que está más presente porque el COVID ha puesto en manifiesto que las ciudades no están hechas para para la gente, ¿no? Sí, se hacen para los, sí, para es consuelo, para los eso. Sí, sí. Claro. Eh, pero aún así, eh, antes de esto también eh, revelaba eh todos estos temas de euroónimo feminista aunque no lo llamáramos de esa manera o, o simplemente el análisis de la con la estructura de las ciudades eh, eran temas presentes que estaban antes en la música y en, y en bueno y en los activismos y bueno muy inmediatamente antes de esto con todo el tema de la gentrificación ¿no? que se está sufriendo en, en las ciudades en los principales centros turísticos de ciudades que está haciendo verdaderos estragos Y bueno, y antes, eh, por el simple hecho del capitalismo en sí, ¿no? Yo la canción que traigo hoy habla un poco más de eso, ¿no? Es, ya, es una canción del 2000 y, y también está hablando de no reconocer tu ciudad, ¿no? O las calles no reconocer o que no, que no, que no, no te acoja o, o los cambios, ¿no? Que son, que son cambios que no, que no son amables, ¿no? Y para, para hablar de ello... Nos vamos a córdoba esta vez un beso para córdoba que está de luto este mes y porque vamos a hablar de la, de la banda total resistencia qué que fue una banda que se formó en el, el, el no, es de los 90 se formó en julio del 96 Que digo yo que se formarían metidas en un congelador o algo así, ¿no? Porque siendo ese mes en Córdoba, pues no podrían salir a ningún lado, a hacer nada y formaría la banda, no sé. Y eh, eran gente que hacía ese ese pum muy rápido, que era propio de los grupos de ese momento, del movimiento de los centros sociales ocupados y tal, en esos últimos años 90, ¿no? Como como maquia subversiva en Almería, ¿no? Que ya hemos hablado de ellas, que nos gustan o... Mm. O como el liquidillo antifascista en Madrid, ¿no? Bueno, era ese jargo rápido que, que en ese momento, <risa> tal como lo viví yo, por lo menos creo que es lo que en ese momento se entendía como pum, sin más, <risa> en esos ámbitos ¿no? del Estado. Aunque ahora, pues, es como que tenemos que ser más específicas al, ca al calificarlo, porque, bueno, pues ya lo que hablamos muchas veces que hay que, que hay una amplitud pues, muy enorme de estilos que acoge el término pum, ¿no?, ahora mismo. Y entonces, bueno, pues eh, podríamos decir que Total Resistencia hacen hace endivid, más concretamente, ¿no?, por la, la rapidez a la que llegan, ¿no?, o identificarlo como cruzpunk, o, o, bueno, ponerles en la categoría, ¿no?, de anarcopunk, que muchas veces decimos, es que es redundante, ¿no?, decir punk feminista, decir anarcopunk, bueno, pero es para señalar esa carga combativa que tienen las letras, ¿no?, en, en la, el tipo de temáticas que tratan, ¿no?, Y, y bueno, pues eso, aunque para mucha gente sea intrínseco al punk, eh, decir que sea combativo, decir <risa> que sea, eh, a, no sé, letras anarquistas, pues es verdad que no todo el mundo lo entienda así y bueno, ahora hay tanta variedad de actitudes y filosofías y estilos musicales que se identifican con este término, que se identifica con el término punk, que bueno, pues normalmente es por eso que ponemos otras etiquetas más concretas cuando hablamos de géneros musicales, ¿vale? Y, y eso, pues Hardcore Punk Divide de, de los 90, ¿no? Es la canción que, que vamos a escuchar, que se llama Las mismas calles, es del, de la cassette Zona Conflictiva del año 2000, es un, una cassette, un discazo, no el mejor, no es el, el más conocido, De, de esa banda pues es el mejor yo creo que el sentimiento pugno es este a lo mejor pero pero bueno esta canción nos va al pelo y es además eh, la, una de las grabaciones de las que estaba Marta Sunnan al bajo, porque esa formación ha tenido bastantes varios bueno bastantes pero ha tenido varias bajistas distintas. Y bueno, las, las tres componentes, las otras tres que se mantienen desde, desde el principio de la formación fueron la Paloma, el Sánchez y el Sito también, y en esta cinta pues está Marta, ¿no? Y como decía, se llaman las mismas calles, y de lo que está hablando este tema es de, así como que narra en primera persona el choque que le produce a alguien que, que sale de prisión, que no reconoce esas mismas calles en las que nació que es como que se encuentra con una ciudad más dura que el propio Acero, dice, y que le re, que recibe con los puños cerrados y, bueno, pues se siente pues una persona observada y perdida, ¿no? Como como dicen en el estribillo. Vamos a, a escucharlo. Total resistencia, las mismas calles. Música Vamos sus calles, pero yo no siento perdido. Hoy nada más vuelvo de nuevo ti, me llamo de menos, mentía de frente, fueron 2 años me encierro, pero tú me heridas con los puños cerrados, Como comentábamos en la presentación, hoy queríamos hablar sobre la preocupación que ha sentido mucha gente a engordar durante el confinamiento. Y antes de compartir la entrevista que hemos hecho con Baza Piñero, eh, hemos recogido algunos testimonios personales de, de la inquietud o preocupación de algunas compañeras ante, ante el derecho de engordar en estos días. Bueno, yo soy Vida Priego, o David Priego, como me queráis llamar. Soy actriz de... disidente de género, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y... y durante el confinamiento, a mí sí que me ha afectado la, la gordofobia. A mí ya de por sí me afectaba la gordofobia, porque aparte de que yo trabajo en un, en un medio, en un campo, como es el medio artístico, en el que estamos muy o sea, estamos muy expuestos a una imagen, ¿no? Y todo es como que tienes que mantener una imagen muy muy muy concreta, unos canones de belleza muy concretos para para poder trabajar de ello, ¿no? En audiovisual, y en teatro, en cine, todas estas cosas. Entonces, claro, ya de por sí siempre he tenido este peso encima, porque yo de pequeña, bueno, pues tenía sobrepeso y siempre estado me he pasado la vida eh, que si mi madre me llevaba el endocrino entre estas y otros y otros motivos y siempre estaba con el la dieta, entonces claro, y el complejo de lo he tenido, a pesar de que luego me he mantenido en unos pesos, en, o sea, digamos en unos cánone, cánones de pesos más o menos ahí Durante el confinamiento, yo he vivido un confinamiento que al principio, pues de estar, claro, de estar moviéndome, de estar en, en Barcelona, en mi ambiente, ensayando, metro para arriba, clase aquí, muévete, baila, eh, haz lo otro, y, y ves al gimnasio, y, y en, en, manteniendo un poco en la alimentación de una manera, pues un poco, digamos, equilibrada, a de repente parar en seco de todo esto y estar todo el día encerrada en casa al principio al haber cortado esto y al, y al estar un poco en el estado de shock en el que te dejó el confinamiento pues claro mmm, estaba tan descolocada que me dio por comer más de lo normal y sobre todo por el sedentarismo ¿no? entonces comencé a ganar peso de repente a mí me afectó un montón esto y decidí sea a la cuarta semana, al mes y es que esto no puede ser así Y empecé a cortarme Incluso eliminé una, una De las comidas al día, eliminé la cena Por esto, para adelgazar Y he vuelto a, a recuperar El peso más o menos que tenía yo antes del Confinamiento, pero yo sí que estuve ganando peso Y sí que me estuvo eh, moviendo Un poco la cabeza, porque decía, si esto va a durar mucho Como se ve que va a ir durando mucho Y esto va cuando acabemos Igual no sé cuándo acabará Todo esto del, de la crisis Del coronavirus, pero es que igual me habré puesto Con no sé cuántos kilos más ya digo que aparte de todos los complejos que he podido tener yo desde pequeña también como insisto, superditada a la imagen que tienes que dar para poder trabajar en tu en tu campo que ya de por sí yo por mi condición de disidente de género de, o de género no binario no doy un perfil que, que, que te pueda dar un trabajo o que puedas entrar en unos cánones en los que te puedan ofrecer, con, claro, ya de por sí si esto no lo doy, si encima tienes sobrepeso ya Pues no sé a qué tipo de papeles puedes optar. Bueno, pues ante la pregunta de si he estado preocupada por engordar durante el confinamiento, pues la respuesta es que sí. Pero es una cosa que siempre pasa, sea durante el confinamiento o no. no Ese control, autocontrol y autogordofobia constante sobre nuestros cuerpos en la que hemos vivido siempre es muy difícil de, de regular. En confinamiento se acentúa más. Y, y es cierto que hay temporadas en las cuales pues estás más observante hacia tu cuerpo, en otras no. Y durante el confinamiento se establece una relación con la comida y una relación con la ansiedad que la gente como yo, que resolvemos la ansiedad comiendo de más, pues se acentúa, ¿no? Y, y creo que, que es una autogordofobia impuesta, que por mucho que tengamos teoría feminista nos cuesta muchísimo desaprender eso. Y el hecho de estar confinada con tu propia nevera ¿no? y tener que hacer acopio de comida para tanto tiempo, no tener que ir al supermercado tantas veces, te hace sentir eh, siempre expuesta a ese riesgo. ¿no? Y es cierto que en mi caso el primer mes eh, lo llevé bastante bien. Y lo pude redoblar bien, pero cuando empezó la ansiedad, todo el, todo el mes en el que me había puesto autocontrol, en el segundo mes del confinamiento fue todo lo contrario. no Fue como de un extremo al otro, o, o muy controlado o descontrolado. Y luego ya en mi caso llegué a un intermedio en el que dejé de al menos castigarme por abandonarme a la comida y entender que que era una cosa cíclica como pasar también fuera del confinamiento y, y al menos eh, aceptar esas limitaciones y, y no y no sentirte culpable, ¿no? entonces creo que, que sí, que, que las personas que tenemos una, una relación rara una con, con la comida, el confinamiento no nos ha ayudado mucho, pero ...después del confinamiento sigue pasando lo mismo... ...entonces yo creo que ha sido una cosa más aguda... ...de lo que habitualmente estamos expuestas. Pues voy a hablar de confinamiento... ...mi cuerpo y yo... ...que mi cuerpo y yo no es que seamos cosas indivisibles... Pero sí que en muchas ocasiones tenemos una relación un poco equidistante. A ver, eh, mi relación con mi cuerpo está marcada por juicios, por complejos y por un continuo análisis de cuáles son las dinámicas que tengo hacia él. Dinámicas tanto de valorarlo como de cuidarlo. En mi día a día yo soy una persona bastante activa físicamente. No es que vaya al gimnasio ni, de, ni practique ningún deporte de forma asidua, pero bueno... me Eh, me muevo muchísimo en bicicleta y vivo en un entorno donde tengo que estar activa y esto eh, hace que, que se apacive muchos de los pensamientos acerca de mi físico durante el confinamiento la, al estar encerrada esta actividad física ha bajado muchísimo y me empezaba a preocupar más de lo normal con respecto a si iba a ganar peso si iba a perder masa muscular Eh, más muscular que tampoco tengo a, día, a, a diario, pero bueno, me, me ha preocupado perder algo que no tengo eh, Y entonces, eh, creo que como mucha gente eh, he comenzado a, a hacer deporte en casa Deporte en casa viendo vídeos de YouTube en donde hay personas que hacen deporte sin soltar ni una gota de sudor Y bueno, pues... Mmm, De, de alguna manera yo me lo contaba como venga, vamos a hacer deporte para pa estar en forma pero había una vocecilla dentro de mí que cuando la identifico aún me enfado más conmigo misma que era, no, venga, vamos a hacer deporte y vas a salir del de confinamiento con un cuerpo escultural y a ver si pierdes peso y a comer menos y, y de repente me empezaba a poner como unos unas metas o okay. que... Que que en el día a día Aunque a veces me vengan Pero no están tan presentes como en este tiempo Otra cosa que ha pasado es Que yo normalmente cuando Voy a casa de mi madre que tiene una báscula Pues me peso y como durante este tiempo no he estado yendo Pues no me, no me pesaba Y y para identificar si ganaba o no ganaba peso, si marcaba o no marcaba figura, pues eh empezaba a tomar fotos de mi cuerpo de distintas perspectivas, lo cual creo que tampoco ayuda demasiado. y, y bueno, pues esta es, esta es la, la relación que tengo y, y el y el sobre todo lo que más me molesta es el, el continuo machaque eh, machaque por comer machaque por no hacer deporte, machaque por hacer deporte para estar más delgada machaque por comer menos para estar más delgada y no por salud es como un, un continuo eh, enjuiciamiento y y, y infravaloración. Durante esta cuarentena, en mi experiencia con este proceso, una de las cosas que me ha traído es el... el que a, al estar tan paradito en casa, cuando en la vida normal, voy mucho más acelerado, he podido ver con más claridad cuáles son algunos de, de mis fantasmas y de mis miedos, con más, y me los ha traído la luz, ¿no?, eh, este proceso. Entonces, algunos de esos miedos, algunos de esos fantasmas que están vinculados al cuerpo, a, al rechazar algunas partes de mi cuerpo y al haber sido rechazado en algunos momentos, ¿no? Y, y en particular, uno de mis miedos, una de mis neuras, está vinculada a la posibilidad de que mi abdomen eh, esté, más, esté más hinchado y demás, porque anteriormente, bueno, en mi vida tuve... Temas de salud que hacen que mi abdomen y mi estómago se hinchara esabultara y en ese proceso fui rechazado varias veces especialmente en aplicaciones de ligue tipo grinder no por tener un abdomen que no que no era plano como nos han contado que supuestamente tienen que ser los abdomen ¿no? y, y en esta cuarentena me he obsesionado mucho con, con eso no con que mi abdomen no <risa> mi abdomen se mantuviera, no creciera, no se abultara, no se hinchara, ¿no? Y haciendo como muchas veces mucho más ejercicio, ¿no? Y sometiéndome ahí a, como a mucha presión, a mirarme en el espejo para ver si mi abdomen se reducía o no se reducía, ¿no? Porque existe una fantasía que es muy real, muy marcada por lo que nos han contado de cómo tienen que ser los cuerpos, ¿no? Que... Que, mi, que para ser querido para ser atractivo mi abdomen tiene que ser plano ¿no? y, si no, y si no no valgo tal cual soy tal cual tengo el cuerpo que tengo ¿no? y, y eso está eh, durante esta cuarentena lo podía ver súper claro ¿no? como para mí tenía esa presión interna de, de tener que tener un abdomen eh, de, de cierta forma y como eso me conectaba con, con el rechazo en el pasado con el tema de, de la enfermedad y demás, y, y he podido verlo. Y hoy tenemos la suerte de tener de nuevo en Derraía más da Piñero para hablar sobre la presión o la preocupación que han sentido muchas personas durante el confinamiento engordadas. Como sabemos, los cánones de belleza capitalista y patriarcal no aceptan los cuerpos gordos... ...y durante el confinamiento este tema ha sido bastante recurrente, la verdad. Para hablar sobre todo ello, tenemos al otro lado al teléfono a Mazda. Bienvenida, Mazda, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, contenta de tenerte por aquí. Y contaros que Mazda es cofundadora de la plataforma Estos Gordofobias... ...si queréis saber más sobre este proyectazo... ...os aconsejamos que escuchéis el programa de RAIS número 37 donde hablamos con ella sobre la sobre la campaña o plataforma Estos gordofobias, pero hoy aunque queremos hablar sobre todo esto, lo queríamos hablar sobre todo centrándonos desde ver este tema desde el estado de confinamiento. Y la verdad es que casi siempre que preparamos, preparamos una entrevista, pues echamos un poco sobre la temática y esta vez nos ha parecido muy llamativo que al hacer una búsqueda así rápida en internet sobre la sobre esta preocupación, darnos cuenta que había sido cubierta por todos los periódicos de tirada nacional por un montón de periódicos regionales, locales, vamos, que el tema ha sido noticiable. Incluso no llega pasa de que no ha aparecido un montón de veces la misma noticia o artículo, suponemos que es este típico artículo de agencia de noticias, que es vendido a cualquier peri periódico, vamos, les da igual hasta la ideología, pero no lo hemos encontrado en periódicos de ideología muy distinta El artículo se llamaba El miedo también engorda, come menos durante el confinamiento, atención el nombre, ¿eh? El miedo engorda. El artículo bajado, esta cosa de asociar gordura a mala salud, da una serie de consejos para que tu salud no se vea afectada en el confinamiento, pero vamos, lo que realmente te dice todo el rato es no engordes. Vamos, que los medios de comunicación le han dado bastante bombo a este tema y nos han hecho saber que durante este confinamiento para man engordar y que tenemos que evitarlo. Cuéntanos más, Dar, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con con el bombardeo del que estás hablando, ¿no? Ha habido un bombardeo publicitario de noticias y demás sobre engordar o no engordar o cómo, este, entre comillas, no cuidarse, como dicen ellos y ellas este en los medios de comunicación para no subir de peso y ha sido terrible para muchas personas gordas, ¿no? Nosotros hemos estado en red, actuando, cuidándonos este, a través de las redes sociales sobre todo denunciando por un lado la gordofobia que, que ha habido estos meses y por otro lado pues intentando cuidarnos entre entre nosotras nosotros nosotras no eh, la verdad que ha sido bastante terrible por más mimó de ver desde dos factores no por un lado porque estamos hablando de que estamos viviendo ¿no? una pandemia una enfermedad mundial no un virus que amenaza a toda la humanidad y de repente la gente lo que más le preocupa es engordar, ¿no? Después de morirse pues los segundos engordar, cosa que me parece como muy fuerte y que además demuestra lo terrible que es la gordofobia en la sociedad occidental por lo menos, ¿no? Y por otro lado me parece igual de terrible respecto a la gente que no tiene para comer, ¿no? Es decir, que estaba las redes sociales llenas de gente de gente con este temor a engordar y por otro lado pues muchísima gente en el umbral de la pobreza, quedándose sin curro, sin recursos, sin comida. Y bueno, me parece al final el posicionamiento gordófobo pues terrible desde estas dos, esta dos perspectivas, ¿no? Sí, de, justamente de la reflexión que acaba de hacer, algo que, bueno, te habíamos escuchado también y, lo, y nosotras lo habíamos comentado, ¿no?, entre colegas y demás. Qué alucinante que en el momento de eso, que lo, como, como bien dice, ¿no?, en el momento que estamos viviendo que como que a la peña lo que le importa es engordar, o sea, ¿no?, está muriendo la gente, la ultraderecha avanza que da miedo, eh, no sé, o sea, mucha gente se ha visto en una situaciones terrible, ¿no?, como bien dice, lo económico, y lo social y... Y la peña muy preocupada por engordar, ¿eh? Sí, al final esto lo que demuestra es que la gordofobia que nosotras venimos denunciando ya desde hace como 6 o 7 años de esta gordofobia es una discriminación real y es un miedo real, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades que están obsesionadas con estar delgados, delgadas y por lo tanto profundamente gordófobas, ¿no? Porque el pánico a engordar pues está a la altura prácticamente del pánico a un virus mortal, ¿no? Mundial, es decir, estamos eh ahora mismo asistiendo como a la justificación o a la demostración de lo que nosotras venimos denunciando desde hace muchos años es totalmente real, ¿no? que está a la orden del día y mucho más incluso de lo que yo creía, ¿no? porque la verdad es que te soy sincera, llevo un montón de años al activismo gordo y me ha sorprendido la gordofobia de esta cuarentena Sí, y de hecho otra cuestión sobre la que te queríamos preguntar es sobre el hecho de cómo han corrido los memes en estos días, ¿no? O sea, muchos de ellos han tenido la temática de que íbamos a engordar durante el confinamiento. Nosotros hemos flipado con la cantidad de chistes que han, que han rulado, que hemos recibido, de amistades o no, incluso de amistades que podamos considerar politizar. Y, bueno, pues también cuéntanos qué opinas sobre todo este tema meme gordofóbico en época de confinamiento. Sí, la verdad es que el tema de los memes eso eh, ha estado mucho más presente que otras cuestiones, como por ejemplo lo que seas antes, ¿no? La avanzada del fascismo, o la cantidad de trabajadoras domésticas que se quedaban sin empleo, sin recursos, la campaña de regularización de las personas migrantes que está sigue activa, ¿no? O el tema de la renta esta de esta inserción. Entonces, como que hay un montón de temas que no han rulado tanto, ¿no? No se han movido tanto como el tema de los memes sobre engordar. Otra vez, ¿no? La, la gordofobia presente en nuestra sociedad. Eh, la verdad que el tema de los memes ha sido muy duro para nosotras. Eh, al principio tuvimos la, o sea, como que cogimos la dinámica de difundir los memes que nos llegaban, lo que pasa es que llegó un punto en que eran tanta cantidad que dejamos, tomamos la decisión colectiva desde stop Godophobia de de no publicar más memes. Porque por por un lado le estábamos generando el efecto de altavoz, ¿no? Y de que se siguieran difundiendo y queríamos cortar con esto y por otro lado porque nos estaba haciendo daño. Entonces, no solo dejamos de difundirnos, sino que de difundirlos, sino que además pedimos que nos dejaran de enviar la gente que nos lo estaba enviando porque nos estaba haciendo daño a nivel psicológico, ¿no? Es decir, cuando una es consciente, por más que sea una sea consciente de que de que sufre una discriminación o una opresión, ver tanta cantidad de burlas, de humillaciones, de chistes sobre nuestros cuerpos, de asco, de no tanta discriminación junta para nosotros estaba siendo demasiado doloroso y para muchas compañeras también. Entonces tomamos la decisión de cortar con esto. Eh ha sido realmente terrible, o sea, una proliferación de memes impresionante donde se hablaba de bueno, eso de que íbamos a llegar todos gordos al verano, eh de que a lo largo de la cuarentena pues todo el mundo iba a engordar, eh que lo, que cuidado con los dulces, ¿no? con las tartas, bueno, así un montón de cosas, este burlas de Barbie gorda, bueno, un montón que bueno, yo lo que pensaba era bueno, si llegas gorda al verano, pero llegas al verano me alegro por vos, por ti. La gente ni siquiera va a llegar al verano por este virus, es que de verdad no sé en qué en qué estaba pensando la gente, la verdad, no me me sacó de por completo en mis casillas todo este tema. Sí, normal, normal y eh, también un poco bicheando ¿no? eh, queríamos preguntarte cómo viví el tema de tanto ataque, ciberataque ¿no? en las redes sociales eh, porque bueno, la verdad es que nos sorprende eh, pensar qué diferencia a veces las luchas sociales porque una reciben, porque no sé, o sea pensábamos con el movimiento ecologista o no eh, creo que, o sea Quizá un, una lucha que no recibe tanto ataques, pero por ejemplo, feminismo, temas de gordofobia, son como que parece que campañas que en, en las redes siempre suscita mucho odio y mucho ataque. Sí, la verdad que sí. eh Yo creo que, por ejemplo, en el caso feminista la sociedad está bastante polarizada, ¿no? Es decir, creo que hay un sector de la población que tenemos muy claro que la lucha feminista es una lucha necesaria, Y que no hay medias tintas, no es decir que estamos contra la violencia machista en todos sus ámbitos y punto. eh y que hay otra población otra parte de la población que no, y entonces esto genera una confrontación que se ve en las redes y en el tema de la gordofobia, creo que gira más en torno a, eh, al tema de la salud no que al final es el digamos como un poco la columna vertebral de la discriminación y bajo el paraguas bajo el cual todo el mundo se ampara para discriminarnos no. Entonces la gente pues, generalmente nos ataca desde que supuestamente nosotros hacemos apología de la obesidad, eh que no estamos cuidando nuestra salud y no sé qué, y este tipo de de discurso se ampara en eso. Pero es un discurso que está lleno de odio, que a mí, como decía antes, me sorprende a veces la cantidad de odio que genera el cuerpo gordo, ¿no? porque creo que ya va más allá de, de la preocupación, esta supuesta preocupación, que es pura hipocresía, no de la salud, sino que además se ataca desde eh, desde el asco, desde la rabia, desde eh, como si nosotras, lo típico, no eligiéramos tener el cuerpo que tenemos y no nos esforzamos lo suficiente por por ser delgadas o por, entre comillas, de nuevo, cuidarnos y tal. Entonces lo que hay no solo es el, el paraguas este de la salud, sino un castigo moral se nos machaca moralmente a las gordas porque somos un cuerpo pues, que no obedece, ¿no?, a la a la norma de de la mesura, de del control supuestamente o de la disciplina, ¿no? Entonces se nos desprecia. Es que es real, se nos desprecia por por tener el cuerpo que tenemos más allá de cuáles sean eh los motivos porque por los que cada uno tiene el cuerpo que tiene, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, como se está comentando, pues la cuarentena puede haber llevado a gente a engordar o adelgazar porque estar encerrado pues puede generar depresiones, ansiedades, Eh te puede cambiar los hábitos alimenticios, eh los hábitos de ejercicio, de trabajo, todo esto son cambios sociales, no cambios en la vida, cambios en la economía, que pueden generar cambios en los cuerpos, justamente lo que nosotros hablamos de estoborofobia es los cuerpos son complejamente diseñados por las experiencias sociales, culturales, económicas y demás, en este caso pues también, entonces partiendo de esa base tenemos que entender que ningún cuerpo es responsable prácticamente de ser como es, sino que pues eso, está como eso diseñado desde las experiencias vitales de cada una y como comentábamos en la presentación de la entrevista en el 2017 tuvimos la suerte de tenerte por aquí por Granada eh, tuvimos la suerte de, verte, de entrevistarte en persona eh, que está bien eso de compartir o no y eh, estuvimos en la redonda en el patio echando una tarde muy agradable sí, bueno. <risas> y, y ahí estuvimos hablando bastante sobre tu libro Estocordofobias y las panzas subversivas sabemos que en el 2019 ha sacado otro libro eh, titulado 10 gritos contra la gordofobia cuéntanos un poquito que podamos encontrar en este libro bueno, este libro es eh, un poco más yo creo que, no sé si la palabra es sencillo o más llano que el anterior que el de que Stop Gordofobia porque el de Stop era un libro que se basaba en mi trabajo sin de máster era un, poco, un poquito más académico quizás aunque yo no soy muy describir de académico Pero este es más llano en la medida en la que es más desde la carne, más de la tripa. Eh, le puse gritos, todo el mundo me pregunta que por qué gritos, ¿no? Y gritos porque una se cansa a veces de argumentar contra una sociedad que le discrimina, ¿no? Es que me tiene que respetar y punto. Entonces un poco es esta rabia interna que llevaba adentro escribir eh, los diez gritos y son como, digamos, algo así como un decálogo para cualquier persona gorda. Eh, que quiera ser un, un proceso de enrabiarse vamos a decir <ríe> y gritarle a la gordofobia <ríe> y eh, en este eh, en este mes de mayo durante este confinamiento te ha animado a compartir tus saberes a través de este mundo de los fo hemos escuchado la primera entrega de gordofobiasco cuéntanos <ríe> sobre esta nueva iniciativa radiofónica en la que está en reda Pues la verdad es que la radio siempre me ha gustado mucho supongo que ustedes entenderán el amor eh, que sí. genera a veces la radio <ríe> no <vamos a> <ríe> Sí, la radio genera estas cosas estos amores y bueno, llevamos un montón de tiempo queriendo compartir algo y justo con el tema de la cuarentena dije venga, me voy a soltar y voy a hacer algo y pensé yo van no sé si va a tener continuidad o no pero al menos un podcast voy a sacar para para soltar todo lo que estaba pasando con la cuarentena, justo va sobre eso el primer podcast Y nada, parece que va a seguir, y además este Radio Pimienta, que es una radio comunitaria y libre de, de aquí de Tenerife, de Canarias, donde donde vivo, eh, me animó a también a, a sacarlo en, en la radio, así que bueno, va a ser podcast y medio programa de radio también, y muy ilusionada con esto, me encanta, me encanta la radio. Ah, qué bien también, ahí en el mundo de la radio, muy bien, muy bien. Pues nada más, no sé si se te queda alguna cosa en el tintero o alguna cuestión que antes de despedir nos quisieras compartir. Pues nada, que animo a las personas gordas que estén escuchando, que si necesitan un abrazo virtual más que sea, pues que se animen a conectarnos por, por las redes, ¿no? Que está, hay muchos colectivos este antigordófobos, nosotros estamos en esta gordofobia para lo que necesiten, pues ahí estamos resistiendo, que es lo que toca. Muy bien, bueno, nosotras intentaremos, como siempre, poder ser altavoz de, de vuestras luchas y nada, muchas gracias por habernos acompañado en este rato de tarde de nuevo. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo, un placer. Un abrazo, un abrazo fuerte. fuerte. Chao. Chao, chao. De raíces, un árbol de voces resilientes. Bueno, y vamos a escuchar la segunda canción que nos tiene preparada nuestra querida Noé después de esta entrevista con Magda. Cuéntanos, Noé. Como hemos hablado de gordofobia y de activismos gordos, vamos a traer a las brasileras Bertaluz, que son de bueno de un lugar de Brasil que está cerca de Río eh, y llevan desde el 2006 en activo. Es una banda formada íntegramente por por mm, mujeres queer y, y bivolleras. Y, y bueno, desde entonces ellas se identifican más con el Rayo Girl. Eh, eh o sea, que no se, que llevan haciendo este tipo de, de actividad y ese trasladan este tipo de expresiones explícitas feministas en la En la en la actividad musical eh, desde antes de que esto fuera más una moda o estuviera más extendido, no te quiero decir y, y bueno y me, y me parece relevante la actividad esta de los activismos gordos no en los escenarios punk que han hecho desde siempre igual no son tan conocidas como otras bandas feministas en Brasil, pues porque a lo mejor no son de las ciudades grandes no. Y bueno, muy pues muy underground, se autogestionan lo que graban todo y pues eso, muy punkis, las chavalas. Y bueno, como ellas muestran en su, la propia definición de su grupo, lo que dicen es que hacen hardcore feminista, radio girl, Dyke like pride, o sea, orgullo bollero, antirracista, anti lesbi transfobia, antigordofobia y anticistema, anti Si queremos esto lo hemos hablado alguna vez en, en, aquí en la radio nosotras que, que no se definen como música antisistema sino ante antisis tema ¿no? uh -huh. y, y bueno y el nombre de la banda berta luz eh, hace referencia a una de las pioneras del feminismo en, en brasil que hace, hace mil eh, y entonces la canción que viene al pelo mm, es que ya toda una declaración de intenciones el, el título que es Pretagorda Zapatao, Negra, gorda y bollera. Entonces la letra a dice cuerpo político, desvígado no estándar, que te descuadra. Bueno, creo que dice algo así, vamos, porque yo tampoco la muy bien. Eh, todos los ojos siguen mi movimiento, alerta para señalar mi condición. Pero mi resistencia es mi revolución. Afectadas, negadas, emociones interrumpidas, tu dedo apuntando a la cara el dedo metiéndose en la herida, soy bollera negra, no tengo vergüenza de mi existencia, 102 kilos de pura resistencia. La escuchamos. Venga, vamos a quedáis? escucharla. Vamos. Y hoy tenemos otra vez al otro lado del teléfono a Olga, que las que sigáis de raíz os acordaréis de ella de que nos hizo una pequeña sección de recomendaciones de libros y la hemos vuelto a enganchar para que sea colaboradora, a ver si conseguimos que sea más o menos habitual del programa porque nos gustó mucho su sección y, y nada, la tenemos al otro lado. Hola Olga. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenida Olga. Pues oh, muy, gracias muy contenta de tenerte otra vez en de raíz y yo yo estoy contentísima también de que me dejéis un huequito también ahí de para compartir con vosotras unos unos librillos pues cuéntanos que nos va qué, qué libro has traído hoy pues mira eh, hoy os traigo a ver si a ver si me da tiempo porque ya sabes que, que yo al final me, me, me enredo y empiezo y no puedo parar y sobre todo de cosas así que las digo con tanta pasión y hoy os traigo cuatro librillos Y, y, bueno, como siempre, también hay algunos que os recomiendo que están relacionados con el contexto o la situación que, que estamos viviendo, ¿no?, que va bastante acorde con estos tiempos de, como digo yo, de mascarillas y gafas de sol, porque además también me, vosotras ahí en Granada estéis también, en, ah, yo creo que en fase 1 como Valencia, que pasáis ahora fase 2, ¿no?, sí, lleváis sí. dos semanillas... Y pues es lo mismo, ¿no? entonces a mí este libro, es que desde hace dos semanas, porque empezamos en la fase 1 y la gente ya empieza a salir y tal y cual, me he empezado a acordar mucho de este libro, que para mí además es uno de los más red, de los de obligada lectura, que es El hombre invisible, no sé si lo habéis leído vosotras. No, no yo tampoco. Pues es muy, es muy divertido, porque es que yo salgo y además que lo hablo con algunas amigas y tal, y, y es, que es, es que es total, somos el, el Jack Griffin, que es el personaje principal del libro, ¿no? porque es que además es... Él va con su gafas de sol, como con una mascarilla y es como, ¿sabes? Como se siente invisible, aunque vaya con eso. Bueno, es que lo tenéis que leer porque es muy divertido, ¿no? Pero a mí me recuerda cada vez que me pongo la gafas de sol, la mascarilla y no veo nada. Es como, como, como me siento un poco el personaje del libro. Y, y es un libro que, es, la verdad, que es, para mí es un clásico, que está en mis fanterías favoritos de hace tiempo. Y es muy súper divertido, muy ameno, entretenido y creo que parece... Pues no sé, este momentillo así está está muy bien, ese libro pequeñito además también se le se lee muy rápido. Y bueno, ya a partir de la lectura del libro, que soy muy fan de los super, de los superpoderes, pues eh, la verdad que me, después de leerlo me cambió mucho con respecto a la pregunta esta de si pudieras elegir qué superpoder tendrías, ¿no? Porque a partir de ahí yo creo que la respuesta hay que pensársela un poquito. Ya no os digo nada más. Os, os lo recomiendo así. Vale luego otro que traigo es un libro que sí que me leía eh, al principio del confinamiento que, que, me, que me gustó muchísimo es el un libro que se llama las chicas de mccle de la editorial anagrama no sé si vosotras lo habéis leído ese no tampoco. pues mira, ese es un libro además bueno lo pones ha llegado a estar catalogado como un libro feminista aunque yo no, no bueno no le pondría ese ese, ese, ese ese adjetivo ahí no pero bueno Es un libro que es la primera novela de esta chica, que además es súper jovencilla y yo pienso que con este debut, desde luego, que nos vamos a encontrar con una escritora que va a dar mucho que hablar. Es una novela súper absorbente y está inspirada, no quiero descriparla, ¿vale? Entonces, no sabía si contarlo o no, estaba un poco así, pero bueno, está inspirada en uno de los episodios pues más célebres de la crónica negra americana, que es la, los, las, los asesinatos o la matanza del Charles Manson pero el tema central no gira alrededor de él, sino, no sé si os acordáis de la imagen esta del juicio, ¿no? que salían tres chicas, ahí como con una estética súper hippie, rubias y además riéndose con una sonrisa increíble que salían ahí en el juicio y entonces decías, no, vas a ver si os, si os, os van a acusar de, del asesinato de seis o siete personas creo que era, ¿no? Pues este libro habla mucho de, de, de, de ellas, ¿no? De, de las chicas, de cómo llegaron a cometer ese, bueno, uno de los crímenes más hambrientos y mediáticos de la historia, ¿no? americana, y sobre todo a, a través del paso de la adolescencia, porque ellas eran muy jóvenes, la verdad que creo que tenían alguna era menor de edad y todo, del el paso de la adolescencia a la edad adulta. ¿no? Y la verdad que, no sé, es un poco reflexiona también sobre lo que les llevó a traspasar esos límites y, y de las consecuencias de esos actos. su libro a mí me encantó, me gustó muchísimo, y la verdad que me alucinó porque yo no conocía la historia de ella, así que me acordaba de esa imagen... Y todo el mundo habla de Chuck Manson, pero claro, detrás había toda una comuna y un montón de gente, y muy jovencillas, sobre todo un montón de chicas. ¿no? El título además le viene al pelo, la de las chicas. Así que ese está también una de mis recomendaciones para para estos para, para hoy en, el, en la radio. Uh -huh. Y luego ya otro, que también me lo leí hace, bueno, a, a, también a, creo que después de este, Hay unas amigas de Asturias, bueno, y mi madre también, están en un club de lectura. Entonces, a mí me vino también súper bien porque te dan, ellas, bueno, lanzan como 12 libros al mes y eligen y a mí me pasan todos los títulos y yo pues voy también un poco, aunque no esté en el club, pero voy un poco ahí paralelamente con ellas. Y es un libro que se llama Las Malas, que es de Camila Sosa Villada, que es una mujer transexual argentina y es un libro que, que verdaderamente cuando acabas de leerlo quieres que lo lea todo el mundo, es como por favor leerlo, porque es un libro que tiene esa bipolaridad y contiene esos dos polos opuestos que a la hora de, de hablar de él no sabes muy bien qué decir, no porque es un libro que te hace reír y te hace llorar, es un libro súper, súper duro, yo creo que uno de los más duros que he leído, pero a veces es un libro muy bonito y cuenta un poco la historia autobiográfica o de ficción, ya no, no, no sé cada una te elija ¿no? en qué creer, de esta mujer de Camila, que es una travesti que llega a Córdoba, en Argentina, a estudiar y, bueno, habla también un poco de, de, de, la, de la vida de ella, ¿no? Es como una novela autobiográfica, pero yo sí que creo que tiene algo de ficción también allí y es un libro que, que la forma en la que comienza, es como un grupo de travestis que además son absolutamente pro vida, encuentran a un niño recién nacido tirado en, en, en, en la zona donde ellas se prostituían, que la zona también muy muy heavy. Y encuentran ese niño y ahí empieza la historia, ¿no? Un niño además que le llaman el brillo de los ojos. Y ya la primera hoja, claro, la, el primer capítulo con ese nombre de ese personaje y con todo lo que está pasando, imaginaos, es que es una historia apoteósica. Tiene un empezar apocalíptico que a mí la verdad que me encantó. Es un libro muy potente y también muy sutil con, con yo no sé, diría que es un libro de precioso y, y precioso, de extremos, que tiene esos dos extremos ahí, es, es complicado, es duro el libro. Y luego pues, pues os, he, os, os he, os quiero traer también un, el, el otro día, bueno, me quedé con ganas de recomendarlo, yo leo también mucho, bueno, tengo muchos libros de cocina y quería recomendaros también el, un libro que me compré en este confinamiento que es el de Gloria Carrión, que es una, una chica que la sigo mucho por Instagram, que es una chica que... Tiene dos libros de cocina vegana y el segundo lo acaba de sacar hace un mes o así, o dos meses. Y es un libro súper sencillo, bueno, los dos. El primero se llama Recetas Veganas Fáciles y el segundo se llama Cocina Saludable en Familia. Y la verdad que son dos libros sencillos, con ingredientes super asequibles. Las recetas te salen, que para mí es lo importante. Y yo la verdad que lo he cocinado mucho y estoy súper contenta. Lo he regalado también un montón. Tiene, pues, no sé, desde las croquetas de mi hijo Iboniato, que yo soy súper fan de las croquetas y la verdad que los dos libros tiene recetas, hasta el típico potaje de acelgas y y, acelgas y garbanzos de su abuelo, hasta, yo que sé, postres de, de tarta de queso vegana y un montón de cosas, pastel de limón, que salen súper bien. Entonces, esos dos libros son dos libros que, la verdad, de esta chica se los recomiendo mucho a mucha gente y quería recomendarlo también en la radio. Gracias. ¿Y eso es? ¿Qué os parece mi recomendación de, de hoy? Pues muy buenas cuatro recomendaciones, creo. No te, o sea, no puedo opinar desde lo personal, porque no me he leído ninguna de las cuatro, pero eh, me parece muy completito, la verdad. O sea, novela, sí. receta. Sí, sí, yo he de sí. decir que cuando escucho tus recomendaciones estoy aquí cogiendo nota, ¿no?, de poniendo el libro a la cola. De hecho, ahora me estoy leyendo uno que recomendaste en el último programa, que es el de sí, el de el Imen y el jihad y el hijab, perdón sí, sí, y, sí, y claro. me estoy acordando muchísimo de ti, ¿no?, cuando decías, quiero que se lo lea todo el mundo porque quiero comentarlo con todo el mundo, ¿no?, pues me está pasando lo mismo. Sí, es que ese libro, la verdad que a mí, ya te digo, lo leí hace dos años, pero es como que lo sigo teniendo aquí en la cabeza todavía, porque creo que es un libro de sentarse unas cuantas y reflexionar sobre él. Total, a mí es lo que me está dando <risa> ganas, justo eso. Bien. de hecho muy le voy bien, hablando ¿no? a la gente en plan, pues, si quieres te lo presto pues, genial, sí, sí pues a ver si hacemos esa quedada también unas cuantas y hablamos sobre ese libro que además creo que es muy necesario hablar también de ese libro sí, sí, total total muy bien, pues nada, Olguita, muchas gracias por tus recomendaciones y esperamos, esperamos escucharte pronto oh, pues sí, yo estoy encantada de que me dejéis un espacio ahí en vuestro programa la verdad y nosotras de tenerte, Olga Pues perfecto, chicas, un besazo muy grande. Un abrazo Besito. fuerte, chao. Adiós. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y después de las recomendaciones de libros que nos ha hecho Olga, pues nos queda nuestra última recomendación por parte de Noé. Cuéntanos, que nos tienes preparado para este último tema del programa? Pues veréis, eh, como al hablar de literatura me ha pasado otras veces, eh, yo no puedo evitar pensar en, en mi amiga y mi referente musical, Rebe Cáncer, que no sé si he hablado en alguna otra ocasión, pero vamos, que es una figura importante en mi vida ¿no? y en lo musical. que digo que al hablar de literatura porque... Bueno, ella es la, lo que se estudió lo que se especializó lo ha estudiado en, en, en países distintos incluso y bueno además de ser escritora es también profe y es investigadora sobre toda la producción bolega en la literatura que, que es algo por pues, no sé muy específico y bastante guay no y mola mucho hablar de ella del tema o así sea, si, es que, cuando te gustan los libros y te interesa el tema de las que te y cub plus las con revés y lo flipas no Y bueno, es fundadora, hizo el colectivo Ilfantine Queer Madrid, con otra gente que siguen ahí en activo. Y, y bueno, y es batera y compositora, tanto musical como letrista, de, de bandas como Brutus Daughters en, en Madrid y, y genderless o genderless, como le gusta llamarlo a ella, que yo no me hago a, no me hago al uso llamando genderless, pero es que la revés mude inglés de pronunciar bien. Y bueno, y de entonces de toda la extensa creación de La Reve, pues he pillado en este caso la canción Barruis Mestizos de Las Brutus, que bueno, que quizá no es mi canción preferida o es una canción muy trallada ya, pero es lo, lo traigo esta semana porque es el tema que han utilizado la banda precisamente estos días para apoyar la campaña de regularización ya, ¿no? De papeles para todos. Y, como os digo, es uno de sus grandes himnos, junto a la canción nuestra de la Hermandad de la Costa o Ciudad de las Alturas, con los que suelen terminar o solían terminar los conciertos, ¿no? Del primero de los tres discos que tienen, que, que este fue en el 2010, autoeditado, como los otros dos. Y, bueno, ese es el, del momento en que cantaba... Pues la de, de que estaba la primera formación, que, que hace ya 10-11 años que empezó el proyecto, no que fue impulsado por Rebe y por su pareja, Pinche, que son como dos monstruas musicales de la composición musical no en la batería de la guitarra. Y bueno, que encontraron a Pablo, el de otro guitarrista, por este caravanchel que habitaban entonces ellas, y metieron una, gasta, una guitarra asturiana y un violín. ¿no? en el punk tipo de zebra y así y bueno a cargo de sipla eh, la gaita y lorena el violín y, y bueno y en ese momento la cantante era paula no que es la, la voz que vamos a escuchar en, en esta canción de Barrios mestizos que más tarde pues en marcha a berlín y pasó pasaría a ser la cantante ale la hermana de lorena que y después ainhoa que es la que está ahora la ainhoa de este es cantante de las perras viejas. ¿no? También se marchó de la banda en su día la formado, la otra formadora, Pinche, por razones, pues como mucha mucha gente en ese momento, por razones de precariedad laboral, no como tanta otra gente que conocemos que, que han tenido que dejar bandas o han tenido que dejar proyectos de lucha en la última década ¿no? Decada, o década. O desde el 2008 sobre todo no porque vieron imposible mantenerse en la ciudad en la que querían estar simplemente no por cuestiones de, de, de no tener curro o poder pagar un alquiler o no poder mantenerse vaya y bueno también el grupo ha tenido varios cambios de bajista a lo largo de estos 10 años de recorrido pero como os digo la esta primera formación es paula la que la que canta a mí me flipa la La voz, de, la voz de esa mujer ojalá hiciera algún otro grupo por ahí si lo tiene no la verdad es que no lo conozco y y bueno, vamos a vamos a escuchar Barrios Mestizos de Brutus Dates pues bueno, dejamos con este Barrio mestizo bueno y no queremos irnos sin decirte que estés pendiente porque va a haber otro segundo cadenazo radiofónico ibérico que en el que se juntarán y nos juntaremos un montón de radios libres y podcast y que seguramente va a estar también súper bien así que será el domingo 7 de junio eh... Y a la vuelta pues en el siguiente de raíz te traeremos una crónica. te dejamos con acuñada construyendo siempre abajo segundo cadena ibérico apoyo mutuo frente a la nueva normalidad aprendiendo juntas a flotar esto va de sostener la buena la mala Y en un sistema contra la vida nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. El próximo domingo 7 de junio, a partir de las 10 de la mañana, nos encontramos de nuevo en el segundo cadenazo ibérico para debatir, reflexionar y compartir saberes sobre el apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. Emisión en cadena a modo de maratón con programas producidos especialmente para este cadenazo por las radios libre y podcast autónomos. Nos escuchamos el domingo 7 a las 10 de la mañana en el dial o en la misión en línea de tu radio libre más cercana. Y hasta aquí este de Raíz eh, Nos escuchamos en 15 días Y como siempre Agradecer a todas las radios que nos reemiten Desde aquí un abrazo muy fuerte Para Radio Almayna Irola ratia Radio Prado Radio Onda Latina Radio Color Radio trompa Radio Malva Radio Activa Radio Cuca Radio Iris 7 La 97 y ratia Radio Resaca Radio Filispín Y mandamos un superabrazo a las compas de Radio Bronca, que después de dos años de parón han vuelto a emitir. Nos alegramos mogollón porque es un proyecto de referencia para nosotras. Y además nos hace mucha ilusión porque nos han hecho un hueco en sus parrillas. Así que ahora de raíz también suena en Radio Bronca, en el, el 104.5 de la FM de Barcelona o a través de su web. Así que desde aquí un abrazo muy muy muy grande y larga vida a las radios libres.